extremadamente pobre bajo una mirada ideologizada y con un nivel de de agresión increíble. Hay temas como puede ser el de la huelga policial o el de endurecimiento del cepo al dólar que merecen ser debidamente explicados para luego ser hablados debatidos en profundidad. El problema en que es que en su mayoría se trata de discusiones estériles sobre asuntos intrascendentes. A ambas márgenes del río, hay una idea de agitar las aguas sin saber bien para qué se hace. Estamos en presencia de una Argentina superficialmente mediatizada, de una Argentina histérica. Quiero comentar, porque creo que no dimos la, la información, que el, el mensaje del bloque anterior a la salida de Daniel Laspiguel al aire era de Cacho Gómez. Y me parece que dejó rastro, me parece que es muy trascendente entender dónde están las zonas de quiebre de la vida política argentina. ¿Ah? Recomiendo después a aquellos que vuelvan hacia atrás en el programa para reescucharlo, como sucede varias veces, que tomen en cuenta ese parecer. Eh, ha habido opiniones de todo tipo Nadie ¿m? Le entró al tema de Si era necesario en el 55 salir a batallar Y enfrentar con milicias obreras Y aunar a las fuerzas leales O si fue correcta la determinación De zarpar rumbo al exilio eh, Creo que hay varios textos al respecto En una y en otra dirección Sobre los cuales vale la pena abrevar Acá Carlos Zaira cuestiona A Fernando Infante Lima se pueden pelear después del programa. Vamos a escuchar a Carlos Zaira que, en cierto modo, preanuncia a modo de puente lo que viene. Lo escuchamos. Ya nada será igual una semana más. Y en esta larga cuarentena del coronavirus, hay algo curioso, ¿no? Todas las semanas tenemos un frente diferente. Todas las semanas se abre un título que pareciera ser catastrófico. Eh, el miércoles pasado tenía que ver con el amotinamiento policial frente a la Quinta de Olivos. Hoy es el dólar, ese viejo talón de Aquiles argentino. Eh, el amotinamiento la semana pasada trajo como coletazo, por ejemplo, el afer Sergio Berni. Todo lo que se viene hablando de Berni, Muchos compañeros que eh, afirman, confirman y ratifican que no debiera estar al frente de, de ningún cargo de un gobierno popular, otros son más conciliadores, pero la realidad es que es, una, es un conflicto dentro del Frente Popular. Bueno, hoy el tema es el dólar, ¿eh? Hoy el tema es el, el supuesto cepo al dólar. ¿A la compra? Bueno, alguno dirá hace ya mucho tiempo que son 200 dólares mensuales. Ahora está esta circunstancia por la cual se debitan algunas compras de estos 200 dólares, lo que pareciera ser que rebaja a la Argentina a, a un país del inframundo. Y la jugada es explícita, la jugada es el anuncio de faravela, capitales chilenos que se van del país, como en su momento fue Land, y el título, el título catástrofe de diversos medios masivos de comunicación que tienen una injerencia o que busca una injerencia política y económica real en la sociedad argentina. Lo curioso, lo curioso son esos medios que supuestamente son compañeros. No, mira este canal, es cumpa, cumpa. Y hoy le estaban haciendo notas a todos los arbolitos de la calle Lavalle eh, sin pifiar la ninguna Increíble, increíble. Pero bueno, eh, es esta locura argentina por el dólar. Un billete que desde la época de Franklin Delano Roosevelt, allá por los años 30, 40, no tiene respaldo eh, de patrón oro, cosa que a partir de Richard Nixon 1971 se hizo explícito. Entonces Estados Unidos emite lo que se le canta y en este país nos volvemos locos por ese billete que no tiene ya respaldo desde hace décadas de Fort Knox. Pero bueno, son circunstancias políticas, económicas que se ponen en el camino y en algunos casos, como venimos diciendo, todas las semanas se genera una eh, una situación diferente y bueno, en algunos casos tiene mayor riesgo o menor anclaje social cortito, cortito hoy es 16 de septiembre, es un día especial 65 años del derrocamiento del gobierno democrático y popular de Juan Domingo Perón lo que fue el inicio de un largo exilio del general de una resistencia épica del peronismo que duró eh, casi dos décadas y en esa situación Y ese 16 de septiembre de 1955 vale destacar que comenzó el genocidio deportivo argentino. Algo que desde algunas desde algunos ámbitos como el movimiento social del deporte, Red Deporte, lo tenemos muy claro y tenemos la obligación cotidianamente de expresar de cómo eh, tanto gobiernos militares, de facto, como gobiernos civiles, como gobiernos civiles atentaron contra esta idea de, de políticas de Estado relacionadas con el deporte, desde la juventud escolarizada, no escolarizada, los adultos, el, entender el deporte desde la comunidad organizada, eh, las pirámides, con las cuales, por ejemplo, se determinó la ley del deporte del año 1974, dándole poder real a las confederaciones deportivas, o sea, a los deportistas. Digo esto porque la ley tiene más de cuatro décadas, Y pasaron muchos gobiernos, ¿eh? de distintos signos, y sigue siendo la Secretaría de Deporte en la actualidad, parecida a ser junto al Comité Olímpico Argentino, los únicos los únicos dueños del deporte. Y el gobierno peronista, o mejor dicho, el deporte peronista, eh, orgánicamente se constituyó de otra manera. Y esa constitución nos permitió no solamente los éxitos deportivos rotundos, hasta en disciplinas que no son tradicionales, por ejemplo, el esgrima, pienso, eh, con, con, con arraigo muy popular, sino esto que les decía antes, un país deportista. Si Argentina llega en un futuro, y es un sueño de muchos, a lo que fue la Argentina de 1955, a la Argentina que derrocaron un, día de, un 16 de septiembre como hoy, que tiene que ver con que un tercio deportista un tercio de la población en aquel momento, 6 millones de personas, abrazaran en forma federada o en forma orgánica el deporte. Bueno, por eso también lo derrocaron a Juan Domingo Perón. Ya nada será igual, una semana más. en ambas aquí de ser a griego no argentino, entrevistaron a un arbolito que se quejó de que lo dejaron plantado. Un fuerte abrazo a Rubén Burlot de la revista Ramos Generales, un fuerte abrazo a Gabriel Mariotto, revista Mujica, gracias a ambos. El Senado rechazó los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertusi y Germán Castelli, los tres jueces nombrados de forma irregular por el ex presidente Mauricio Macri. La votación resultó unánime tras la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio que votó en contra del decreto de la titular de la Cámara Alta, Cristina Kirchner quien extendió por 60 días las sesiones remotas y se retiró de la sesión virtual de la jornada Escuchamos el anuncio de Panorama Federal por Ariel Weyman para mañana Compañeros de Ya Nada Será Igual tengan ustedes muy buenas noches les anticipo que mañana en el Panorama Federal vamos con un testimonio que nos viene de una comunidad huichí de encarnación en la provincia de Salta. También nos metemos de lleno con la actualidad. Una charla imperdible con Gabriel Fernández. Mañana en Panorama Federal a partir de las 7 de la mañana aquí en la ochenta y Presten la atención a los materiales que están en la gráfica. Por un lado el tema Guernica, ¿no? y por otro las declaraciones de Charlie Pizzoni. sobre creo que vale la pena para seguir el debate que se ha sostenido la radio durante todo este periodo, porque no se necesita adherir a tal o cual visión, sí entender lo que está pasando cuando se habla de seguridad en la provincia. Levantamos la más maravillosa música. Pocas veces se observa la potencia de una explosión original, un Big Bang, una suerte de desarrollo desde el origen, tomando los elementos previos, esos gases que ya eh, formaban parte de la atmósfera a la hora de lanzarse, pero que mantienen una persistencia significativa. Pocas veces puede observarse una presencia de esa naturaleza extendida en el tiempo. Son siete décadas. Siete décadas que vienen del ayer, por supuesto que toman las luchas indias, toman las luchas de los criollos, las luchas mestizas de los federales con el objetivo de establecer economías regionales desarrolladas. Toman también la brega de la Unión Cívica Radical original para insertar a las capas medias dentro de la vida ciudadana, pero sobre todo desde ese 17 de octubre del 45 le abren las puertas a la clase trabajadora, ...para que tenga carta de ciudadanía, opinión y defina buena parte del rumbo nacional... ...sobre todo que lo defina participando políticamente pero también económicamente de la vida nacional... ...y se descubre algo cuando el tratador se hace presente, beneficia a todos... ...se descubre algo, mientras mejor, mejor... ...cuando alguien gana más, vive mejor el comerciante... Vende más el industrial Y se va configurando Ese esquema virtuoso Que se ha dado en llamar en la Argentina La comunidad organizada Contra esa experiencia Fue lanzada ¿eh? El golpe de 1955 Contra esa experiencia Se desató la furia y la ira En la República Argentina Y esa experiencia Intentó expandirse Pero no expandirse de modo colonial Situando en zona de dominio a los países vecinos sino a través de la unidad continental federando transmitiendo la experiencia señalando podemos unificarnos dimensionar los propios mercados, ser soberanos cada uno de nosotros sin necesidad de tener una relación de esos juzgamientos como la que impone el hemisferio norte y la cultura anglosajona esa experiencia peronista ha logrado un vigor significativo que no tiene comparación con ninguna otra en el mundo y es un capital cultural argentino que merece ser reconocido, realzado y prolongado por otros 70 años más ya nada será igual ya nada será igual desde aquel 17, claro que nada será igual los saluda Gabriel Fernández ¿eh? siga en la gráfica de la mañana a la noche un fuerte abrazo para todos estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.